Por primera vez en la historia de la radio, nuestra invitada de esta noche es una momia. Una momia egipcia. Real, de verdad, tiene 3.500 años de antigüedad. Y está aquí, junto a nosotros, está como Nueva. Tiene vendas que le protegen la cara, se le notan los párpados, los ojos, los dientes, la nariz. No quiere responder a muchas preguntas, se dice que son cosas de la edad. Y es la única momia egipcia que existe en España. E insistimos, hoy está aquí. Se, llama, ...se llamaba Nefer... ...y cuando vivía tenía la piel un poquito más tersa. Silvia, Silvia Nefer, ¿qué tal? Pues encantada, aquí estoy intentando hacerme amiga... ...porque imagínate si me comentara los secretos de belleza... Mm. ...de esa época de la Dinastía XVIII... ...porque si ella se ha conservado así hasta ahora... ...yo, después de 3.500 años, quiero estar como ella... Y si me contara todo lo que ha visto en todo este tiempo, me tiraría siglos, siglos, hablando y hablando. Bueno, ¿Tú esto sería un culorón Sí, pero más deterioradas. Yo una tan perfecta, además con eh, unos... Un estudio de radio está estupenda, ¿eh? Hombre. Está... Como si interprete la pregunta, digo, que, que se conserva estupendamente, no? Hombre, yo ya la sé... cabeza y qué es lo que tenemos aquí, ¿no? No, sí, yo ya sé que tú le has puesto ojitos, pero ella sí. ten en cuenta que tiene muchos pretendentes ahora claro. mismo. Pero sí, sí, ya, ya, ya por edad o se tiene experiencia y dice, este no, este no, este no. Es muy exigente, Nefer, ¿no? es muy exigente. Además está muy bien acompañada con nuestro invitado y yo creo que se lo pone muy difícil. Habría que preguntar, ¿ha traído DNI? La, la momia. Pues eso habrá que, que preguntarlo. Pues, la han dejado ¿Lo? entrar, por lo menos, ¿no? Sí, ya, sí. Sa ya, ya sabes lo que pasó en su momento con Rancés, que tuvieron sí. que hacer sí, un pasaporte. Sí, sí, sí, sí. Yo no sé si Nefer a lo mejor tiene también pasaporte. Lo tenemos que averiguar. Hoy lo averiguaremos eh, con eh, su dueño que está aquí con nosotros, eh, Vicente Jiménez y Fergan. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Encantado estar aquí con vosotros. Ante todo, mil gracias eh, por traernos a una invitada muy especial en un estudio de radio. Eh, pocas eh, veces eh, se ha visto una momia, un estudio de radio la gente puede ver las imágenes, el vídeo eh, porque hay que compartir una experiencia que es absolutamente diferente y única y se encuentra en nuestro país pues sí, me han hecho varias entrevistas con radio pero en directo ninguna, esta es la primera vez eh, cuéntanos un poquito la historia, se llama, o se llamaba Nefer, ¿no? y bueno, tiene es del 1500, 1600 antes de Cristo 1300, 1500 antes de Cristo mm. sí. o sea que tiene nada más y nada menos que 3500 años y la vemos perfecta, ¿cómo se momificaba para conservarse con, con esa perfección? bueno, sabes ¿no? que los egipcios perfeccionaron hasta llegar a un punto de enmasaramientos sacaban los órganos importantes, que los ponían en unas, eh, unos eh, canopos, y en cada canopo iba un órgano, sí. y el resto del cuerpo pues lo modificaban, y, y bueno, sacaban todos los órganos, los pulmones, el corazón, todo, y el, el, el cerebro, hasta que procedían a meter toda serie de, de líquidos, de, y luego unas especiales para que manteniese la temperatura, en fin, es un proceso un poco largo de explicar, pero que llegaron a una perfección que la prueba la tenemos aquí. La tenemos sí. aquí, que está prácticamente intacta. De hecho, de hecho, eh, estoy en contacto con una universidad alemana uh -huh. para hacerle un retrato de cómo era ella realmente. Eh, el, era. el retrato robot. Eso sí, es, eh, sí. La siguiente pregunta era, eh, sí. ¿qué sabemos de ella? ¿Qué sabemos de ella en vida de, de Nefer? Eh, ¿Qué tipo de persona eh, uh -huh. era? ¿Qué actitud? ¿Y por qué? Eh, alguien decidió en algún momento, después de fallecer, que había que momificar, había que conservarla para la eternidad. Bueno, la momificación es un proceso que generalmente se hacer todos los egipcios, pero dependiendo de, la, de su situación económica, pues había momias que el ritual era, era inmenso y, y se enteraban contra las joyas, contra los ajuares, y había una clase más pudiente que también lo enterraban, precisamente no de la misma forma que hacían con las momias de, de dignatarios, de administradores, de faraones, pero intentaban seguir siempre el mismo proceso de momificación. Y además iba a decir yo, es como traer a la momia de Tutankamón, es que no es como, porque esta también tiene maldición, ¿no? Bueno, yo en relación con el tema, con todo el mundo, todo lo que ocurre alrededor del mundo egipcio, es algo que dejo a la interpretación de cada cual. Lo que sí es cierto de que hay un misterio que lo dan las momias, pero por eso es que han ocurrido, que hasta hoy en día pues, no se han podido demostrar. Eh, bueno, al igual que las momias, hay muchas cosas que ocurren, que no sabemos el por qué, pero que han ocurrido y en el caso de la momia lo mismo no sabemos no sabemos cómo ha llegado de qué forma ha llegado, cuándo lo hicieron de dónde proviene, sabemos que es una momia de la desigualdad de dinastía porque fue eh, cedida, perdón, fue incautada por la policía egipcia uh -huh. en el año 1870 y tantos y estuvo mantenida en los almacenes de la policía hasta que se regalaron al doctor Christian Fenger Ajá. y siguiendo un poquito esa línea ha llegado a tus manos, ¿no? Bueno, llegó a mis manos, eso fue en el año 1875. Claro, pero, pero, claro, pero eh, digamos que en esa historia contemporánea de la momia, comienza en ese momento y finalmente acaba aquí, en, en tus manos. Pues, sí, en el año 1875, el doctor Fenger fue a trabajar... A, a Estados Unidos llega, eh, en no, principio, eh, ¿no? ¿no? Él era él era holandés, holandés, sí. Ajá. Y, o noruego, perdón, no me acuerdo, ¿no? holandés o noruego. Y fue a trabajar a Egipto para curar enfermedades oculares de los niños. Ajá. Estuvo trabajando entre el año 1875 y 1876. Pero debido a una enfermedad, porque el tima no le sentaba bien, tuvo que dejar Egipto. Y el gobierno egipcio, en ese momento, pues, en reconocimiento a todos, los, eh, a todos los servicios que había prestado, le regaló dos momias, completas, enteras. Claro, el doctor Fenge pienso, pensamos, que en su momento diría, yo le no puedo llevarme dos momias enteras a Estados Unidos. Y, y pensamos de que lo que hizo fue separar, pero con mucho esmero y con mucho cuidado lo que es el cráneo del cuerpo. Y la prueba que tenemos es que encontramos en los huesos, el axis y el y el coxis, creo que es, que son los dos subtubosos que unen lo que es la columna vertebral con la cabeza. Digamos Ah, queda un poquito raro pero está bien cortada ¿no? está cortada por un especialista Pod en la cabeza, efectivamente ¿no? podemos afirmar mal, pero, de que pero no sí. la cortó cualquiera se sí, hizo sí. con su hermero precisamente para mantener esa vertra y Nefer además iba en su momento como bien dices acompañada de otra cabeza Que no sabemos hoy en día el paradero, si está con la familia en origen, con la familia del médico, porque tú estás detrás de la pista de esa otra casa Yo os puedo decir que la tengo más o menos localizada. Ah. Y que estoy intentando pues, que Nefer no esté sola, que tenga un acompañante. De hecho, antes ha he dicho la palabra Nefer, Nefer es como la hemos bautizado. Ajá. Nefer significa eh, bella en antiguo egipcio. Porque es un Debe poco... Bella, ¿no? por, bella. por lo que parece y por la información que se dice. Uh -huh. sí, y por cómo se la ve uh -huh. también. Y bueno... <risa> Sí, sí, ¿no? Pero mira los pómulos, el mentón, la nariz, no, no, ¿se la ve... No se la ve perjudicada porque cuando yo tenga 3.500 años tendré un aspecto un poquito peor, no, no, pero, ¿eh? Pero, pero por ejemplo, es un poco el canon de belleza eh, y no sé si coetania hasta a cierto punto con Nefertiti, ¿no? Con Hatshepsut eh, también un poco... Hatshepsut fue anterior, yo, esta posterior. Ajá, posterior. pero que es esa de esas eh, bellezas así un poco delgadas... Bueno, eh, la maquillaban, le hacían todo el tratamiento, todas las ceremonias de embalsamamiento y había una que eran mejores que otras, y sobre todo tener en cuenta que cuando las ponían en la tumba tenían que ponerlas conjuntamente con 365 sesenta Que un saptis es un es una estatuilla eh, que representa a la difunta para que él acompañe cada día durante los 365 días que dura el año hasta la otra vida. Uh -huh. ellos, ellos creían de que, de que había otra vida. Y en esta vida pues eh, trabajaban y vivían pensando en que el día que murieran irían a otra vida y tienen que llevar con ellos sus objetos personales. Por eso hemos encontrado tumbas, como la tumba la más, la más famosa que era la tumba de Tutankhamun. Claro. Claro. Y, y hay una frase famosa cuando, cuando Tutankamón rompió la pared y le preguntaron ¿qué ves? ¿qué ves? y dijo, dijo veo cosas maravillosas efectivamente dan cosas maravillosas y la momia Nefer está mirando eh, al exterior está mirando a la cámara eh, pero que la gente porque tú nos lo has dicho cuando las has sacado de eh, la caja donde la traías no le miréis mucho a los ojos si sí, mm. la gente no le mira a los ojos ¿por qué? <risa> ¿te embruja? ¿o qué pues, hace? vamos a ver yo, eh, yo dejo a la interpretación de cada cual Todo, todo lo que rodea a todos los misterios del mundo funerario egipcio. Lo que ocurre de que en Málaga, donde la tenemos, en Frank Collection, pues eh, mucha gente, algunos amigos míos, me han llamado siguiente, y dice, eso ya con la momia. Uh -huh. Y le digo, la mira fijamente. ¿no? Y me dice, claro yo te dije de no mirar mirarla fijamente yo pienso que eso puede ser algo de lo que es la subinconsciencia es decir, eh, todo lo que lo de, a la momia aunque no nos demos cuenta influye en nuestra, en nuestra subinconsciencia y posiblemente haga que se altere un poquito la conciencia y que haga de que ciertas personas que podemos decir que tienen una capacidad energética inferior a otras pues posiblemente no logren, digamos, controlar digamos, esos pensamientos para que no le influya en la subconsciencia. Tú fuiste a Egipto, viviste un ritual para un poco quitarse de encima de esa maldición que tenía la momia. ¿Cómo fue? A mí es que me Eso. gusta meterme en generales. A mí me gusta viajar, a mí me gusta hacer cosas donde siento la adrenalina, donde, donde, vivo, donde vivo la vida día al día. Y cuando estuve en Luxo, porque estoy, también estuve financiando la excavación Eh, del visir a III, precisamente de unos árboles españoles, eh, eh, financiar dos años de excavaciones, y entonces eh, me contactó una persona un día en el hotel, y me dijo, usted tal, tal, car, pues mire, nosotros le proponemos esto, esto, porque no todo el mundo lo hacemos, pero bueno, sabemos usted, total. y dije, yo encantado, vámonos. Vine a buscarme, al día siguiente me fui a una casa, un, a una casa mata, muy antigua, entramos a en ver el portal, las entramos al, al parking, Llega un señor, me atiende, entramos dentro, me ponen una especie, digamos, de equipa aquí, aquí arriba, yo, yo uh -huh. digo, <ríe> con una equipa, sí, sí. y me sientan en medio de una habitación, sería más o menos un poquito más periodo que esto, cuadradita, ¿no? Y había un, un señor en una esquina, otro en otra esquina, había uno en cada esquina. Y me dieron a leer en un folio, pues, una, unos salmos, posiblemente serían salmos, en, en Egipto Antiguo, aunque yo lo leía en latín, uh -huh. que también pone jeroglíficos, claro. ...y yo no sé leerlos... ...y bueno duró como unos cinco minutos... Eh, yo, ...yo leí... El, ...el folio... ...y cuando lo acabé de leer... ...vinieron... ...los cuatro me pusieron una mano encima... ...dijeron unas cuantas palabras... ...y, y ya está... Y, y, y, ...y bendecido de por vida ya... ...y ya soy amigo ya... ...de cualquier momia egipcia... ...ya estoy hermanado... ...con, con ese magnífico arte... ...de la momificación egipcia... Es que, ...es que tenemos que ver que los egipcios... Nosotros estamos aquí desde la uh -huh. edad de, de, de Jesucristo, tenemos do, dos mil años, pero los egiptos llevaban tres mil años. Sí, sí, sí, sí tú, una civilización claro, con tantísimo claro, tiempo que dices, ¿cómo se mantuvo? Pues se mantuvo, se mantuvo, se mantuvo man y, y encima... Eh, en la cúpula, eh, en la cúspide de la pirámide de los, de los países uh -huh. de, del mundo. Entonces, eh, era como si Estados Unidos mantuviera su poder durante 3.000 años, .000 ¿no? 000 años, incluso un poquito más, 3.200 años, sí, sí, sí. hasta que un faraón unificó el Imperio del Norte con el Imperio del Sur. Mm. No, Vicente, esta es tu niña bonita, pero tú tienes unas colecciones estas que dan pura envidia y además se pueden visitar en Málaga uh -huh. llevas muchos años detrás de estas colecciones, de estas piezas cuéntanos un poco cómo empezó eh, ese amor por, por el arte pues mira, yo estaba mmm, vivía en Málaga y estaba en el colegio de los jesuitas, en, en el Palo y a veces pues no iba al colegio, le cogía a mi madre una cuchara, un plástico y iba al monte a los de San Antón que está justo enfrente de mi casa Y me ponía a excavar, pensando que iba a encontrar un tesoro. Ciertos ocho añitos, pues, la, la ilusión del tesoro. Luego llegaba a casa, mi madre me decía, hoy ¿qué has traído? Uh -huh. <risa> pues nada, aquí he traído unos huesos que creo que pueden ser de una momia. de una <risa> Y mi madre me tiraba los huesos, eh, las tejas, toda la azul. basura. Y bueno, yo creo que todos nacemos con, con una vocación. Estamos con, con un hobby, con algo que, que realmente disfrutamos Y los que podemos, no todo el mundo puede Pero los que podemos, pues trabajar y disfrutar de lo que hacemos Pues es, ya no es trabajo, ya se convierte en un placer mm. Y tú ahora tienes en Málaga todas esas eh, piezas mm -hmm. Y ahora esta momia, la momia de Nefer, está en Madrid ¿Por qué está en Madrid? ¿A qué ha venido? Bueno he venido porque este es el primer año que expongo en Feriarte, uh -huh. es la primera sí, vez sí. las naciones en, en la Feria en Madrid, ¿no? sí, la Feria Madrid de Feriarte que empieza el, este sábado, el sábado sí, día el 16, 16 hasta el día 24. Y he venido y he cogido un stand que tiene 30 metros de largo, es que he cogido el último stand que quedaba. Entonces al final lo, he dividido el stand en tres módulos diferentes. En un módulo pues he puesto lo que el mundo fue en egipcio, que lo vea todo el tema del amasanamiento, de las momias, etcétera otro módulo, que lo llamo un paseo por la historia, donde pues eh, empezamos con la vitrina de, de Mesopotamia, de, de las civilizaciones, de uh -huh. la escritura, pasamos de la tierra de Canaán, a la tierra del pueblo prometido de, esto de Dios, los israelitas, pasamos a Egipto, pasamos a Grecia, pasamos a Roma, eh, el imperio persa, mil años del imperio persa, y acabamos con Eh, Bizancio y el Islam uh -huh. he intentado mm, casi siempre Oriente Medio, ¿verdad? todo, uh -huh. digamos, podemos definirlo como las civilizaciones mm, del Mediterráneo sí. Sí. Que, que sería al principio el judaísmo después uh -huh. el cristianismo y por último el Islam y después eh, eh, entre esas eh, civilizaciones está la jehicia, está la persa está uh -huh. eh, Israel el Israel Antiguo y están eh, los eh, en Egipto los... Eh, ...momificadores, eh, podemos decirlo... ...pero no siempre se momificó igual... Eh, ...esto es eh, de una época... Eh, ...muy, entre comillas, limitada en el tiempo... ...bueno, la momificación... ...limitada, según, digo limitada... ...según tengo entendido... ...y fue, fue progresando... ...al claro, principio eh, claro. no las mismas... La más que usábamos... ...pero ya en este periodo... ...ya estaba hablando de, del periodo tolomaico... ...incluso antes del Imperio Nuevo... ...estamos hablando que tiene ya un proceso de modificación eh, muy importante Muy, bueno. muy importante eh, la, el clima, la humedad eh, para la conservación de las momias, y tú la conservas eh, bastante, con bastante cuidado en eso, que siempre haya humedad cerca, ¿no? Sí, si tratamos de que siempre tenga una temperatura y un grado de humedad siempre igual, uh -huh. para mantenerla. Y mucho mito, además, con las momias, porque antes comentábamos que durante muchísimo tiempo, en una determinada época, se estuvieron utilizando y reutilizando las las propias vendas para hacer incluso productos eh, de tratamientos médicos de curaciones el polvo de momia tan eh, llevado y, y tan sabido el polvo de, de momia que se, tri, se trituraban las pobres momias gracias a Dios que Nefer se ha podido conservar porque o si no y, y, y porque me imagino que tú yo no sé cómo llegó el momento de cómo te llegó a ti la noticia de que se estaba eh, subastando Nefer Bueno, yo llevo coleccionando 30 años, y bueno, empecé primero comprando una lucerna cuando llegué a Jerusalén, ya o sea, mm. muchos años, esa fue mi primera pieza, y luego pasaron años, hasta que poco a poco empecé a, la, a trabajar, a hacer empresas, y poco a poco pues fui contiendo dinero y empecé a coleccionar, a comprar, a comprar, a comprar, Hasta que llega a una colección que tiene más de 3.000 piezas. Y esta solamente, una de esas 3.000 piezas, quizás la más llamativa, porque tener una momia gicia es muy llamativo. Una momia eh, que la gente que esté viendo la imagen uh -huh. es que se percibe hasta el pelo que tenía. ¿eh? Correcto. Rubia. Es que hay momias y momias. Uh -huh. Es decir, hay momias que están mejor conservadas, incluso en su interior, pero encontrar una momia con estas características que les puede ver, La cara, los ojos, la nariz, los dientes, las vértebras es difícil de encontrar una momia en este estado, o sea que, o sea que se vea todo el proceso de momificación que se vea cómo era con la momificación y después después la puedo ver ahora. Uh -huh. 3.500 años eh, después Sigue exactamente igual o parecido eh, Gracias a ese, a ese o sea, vendajes a ese proceso Pero es que se perciben, he dicho El pelo, el cabello rubio Los dientes perfectamente también eh, están ¿no? está bastante bien El pelo rubio hace poco me dijo un, Debajo de las vendas Un, un, un médico eh, patólico forense De que no era rubio Él mantiene de que su pelo era negro Pero con la oxidación a ah. través de los siglos El pelo se ha convertido en rubio Pero por otra parte, otros me dicen de que posiblemente sea su pelo. Entonces, bueno, pues ambas, ambas, ambas posibilidades pueden, pueden ser. ¿Cuándo se supone que tienes en marcha o vas a poner en marcha ese retrato robot para poner la imagen de, de Nefer pues, y poner la, la supuesta imagen que tenía vida? Pues eh, no lo sé. Pero yo creo que ya para el próximo año, para la primavera posiblemente, lo hagamos, porque tenemos que llevarla eso a Alemania. Es uh -huh. un sitio donde la hacen. No es barato, pero yo creo que estoy ah. convencido de que vamos a sacar en tres dimensiones cómo era de bella Nefer. Estoy, estoy convencido tengo ese feeling de que vamos a sacar un portato de ella que nos va a sorprender a todos a lo mejor hasta la de la competencia <risa> bueno, cuando eh, veíamos eh, la momia por primera vez eh, en, el en la redacción en Dundacero uh -huh. ha habido mucha expectación mucha gente se ha interesado por lo que se estaba viendo ahí eh, cuando la viste tú por primera vez eh, ¿cuál fue tu sentimiento? me enamoré de ella así, A primera vista, cuando yo la vi, me dijeron eh, colaboradores que estaban conmigo en la empresa, me dijeron, Vicente, hay una momia, una momia. Y digo, ¿dónde? En Estados Unidos. Vamos a verla. Yo cuando la vi, digo, esta momia es para mí. <risa> y digo, esta es para mí. Lo que pasa es que en el tema de las subastas, no hay que decirlo muy alto, porque cuanto más mal lo digas, sí, sube, sí, sí. más sobre el peso. Claro, sí, Entonces, sí. bueno, pujamos despacito... Eh, bueno, empezamos por eh, una suma, fue sumiendo y al final ya se descolgaron los que ya no podían llegar más y nos quedamos dos. Uh -huh. Y entonces, venga, él... Es, ese X. momento tiene que ser terrible. ¿no? Uf, y un estrés, yo su, sudando, porque es que hablamos de, de sumas importantes claro, de dinero. Claro. Entonces, pues él decía un precio y yo digo, a ver, tiempos, Dame los tiempos, venga, diez, nueve, ocho. ¿Cuánto tiempo queda? Venga, dos, dos, subo. Ok, dice un precio, bit, sí, hay bit. Sí, sí. Joder. Y, y el otro hacía lo mismo, el otro se hacía querer. Claro, Decía, claro. Bueno, espero, espero, espero, pero al principio al principio directamente pujaba más que yo. Y yo yo le in, intentaba, uh -huh. era una especie, digamos, de, de táctica para, para darle a entender que bueno, que se la quiere, que, que, que se la dejo, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo pues siempre pujaba cuando quedaban dos, tres segundos. Uh -huh. Y, y bueno, al final, al final no sé, de tú te trom... decías esperar pero dabas el achazo claro, claro, claro, claro. claro. Y, y al final pues tuve la suerte de que ya dejó de empujar. yo me decía que no puje, que no puje, no puje. <risa> es, es que cada puja eran 20.000 euros ¿eh? o sea, tú, claro tú, que tú, es que eh, Vicente le maldecías que no, que no <risa> cuando eh, te la trajiste a España mm -hmm. eh, no tiene que ser nada fácil pienso yo eh. Mm -hmm. eh si es complicado, cualquier cosa está Un cepillo de dientes es complicado un avión ¿Cómo le explicas a tú Al que está ahí Dice, no, aquí lleva una momia Al de la aduana Al de la aduana, bueno todo... dice, Algo que clara, sí, esta momia sí, no, claro. comento, Todo el comercio de, de antigüedades Está regulado por los protocolos de la UNESCO Claro Que se empezaron a establecer en la década de los 80 Hasta los 80 Todas las antigüedades salían de todas partes de Cada país podía exportar e importar En función de sus leyes Menos mal que a alguien en la ONU se le ocurrió decir, vamos a parar eh, lo que antiguamente podíamos pues, llamar espolio. Hoy ya no sería espolio, antiguamente uh -huh. sí. Entonces eh, se crearon esos protocolos que regulan el comercio internacional de todas las obras de arte. En España creo que la ley de patrimonio histórico-artístico es del año 82, con lo cual todo lo que aparece después del año 82 pertenece al Estado. Antes pertenece a su dueño, Y así todos los países del mundo. En mi caso yo he trabajado sobre todo porque también he vivido muchos años por la zona de Oriente Medio y a mí lo que me apasiona siempre ha sido la cultura antigua. Mesopotamia, eso ahora se puede decir que hablamos sobre. Una de las civilizaciones. Sobre los fenicios de Tiro. Y bueno, y ya pues cuando la vídeo. Esta es para mí como. Hemos comentado que tenías miles de piezas de este nivel, de estas características, pero esta es la joya de la corona, ¿no? Podemos decir que la joya de la corona es Nefer y la Sala Maraca. ¿Ah, ¿Y quién es ella? No, es pues, una zona... O él, o, o lo que sea, ¿no? <risa> un, una, un, una zona. Yo creo que la Sala Maraca especial. daría, porque es una historia... Eh, ¿Lo puedo sí, explicar? ¿Quieres que lo explique? Mira, es simple. En el año 332 a.C., cuando las tropas de Alejandro Magno empezaron, salieron para invadir toda Asia, pasaron por delante de, de la ciudad-estado de Tiro uh -huh. eh, los, los fenicios eran originarios de la tierra de Canaán, uh -huh. y tres mil años de historia de la tierra de Canaán, con lo con las diferentes civilizaciones, culturas, etcétera, etcétera A partir del año 1200, doscientos empezaron a emigrar al norte de la tierra de Canaán, y fundaron sus primeras colonias, Biblos, Tiro, Sidón, Arco, Haifa... Y, y bueno, esas urbes pues fueron poblando poco a poco y la más importante fue Tiro. Cuando el de pasó delante de Tiro, le dijo al rey, a, a, Mil, a, a Milza, a Milka, creo, le dijo, bueno, el rey le dijo, yo me someto, me rindo, pero te pedimos una cosa que es muy importante, que no entres, eh, que no hagan ningún sacrificio en nuestros templos sagrados, el templo de Mercar y el templo de la Charte. Los fenicios en aquella época no había fotografías, no había fotógrafos, pues hacían representar a ellos mismos en figuras de terracota y, eh, y las depositaban en sus templos, los más pudientes, en sus casas hasta que Alejandro Magno pues arrasó Tiro cuando vio los finistas de que Tiro iba a estar arrasada metieron todo su tesoro en un, en un pecio y trataron de huir tenemos varias hipótesis, que la hipótesis al 90% fue que el barco se hundió por la tempestad y la segunda hipótesis fue que una catapulta de Germán no lo pudo hundir, y la tercera hipótesis es que ellos mismos lo hundiesen. Eh, creemos que la hipótesis más convincente es la primera. Uh -huh. Y bueno, y, y a, al final el destino ha querido de que yo encontrase una, una parte de la colección de una persona que ya tenía una edad, que, que, que quería deshacerse de ella, un amigo mío, conocedor de que yo soy un amante de la historia antigua, me dijo mira Vicente, tengo un amigo que tiene esto, tienes que venir a verlo cojo el avión voy a ver yo cuando lo vi digo esto esto para mí <risa> <risa> y, y, y la, datación, la, ¿la, la datación de esas <risa> piezas de terracota tan pues escupendas? entre los siglos sexto y cuarto antes de Cristo de hecho eh, si me permitís puedo claro eh, pues eh, en el estanque que tengo en Feriarte uh -huh. he intentado hacer tres módulos diferentes el primer módulo que tiene que ver con Nefer y con todo lo que lo de el mundo fue en el Egipcio el segundo módulo que es un paseo a lo largo de la historia Y el tercer modo que la Sala uh -huh. Hombre, yo como expositor vengo a vender. Pero a vender por vender, no, no. A mí me hace ilusión cuando el cliente viene y el cliente que no sea una cosa fría, que ve una pieza y diga esto que pues esto es un busto del siglo I antes de Cristo Romano. Pues no, a mí me gusta decirme usted, esto es un busto que perteneció a tal persona, a esta situación que vea realmente, que, que conozca la historia. Y si luego la compra, mejor. Y si no la compra... Yo hubiese igual de feliz Va a haber porque... miles de personas que van a ver esa momia Pero si llega ¿Sí? alguien, por ejemplo, yo o yo Y te digo, mira, Vicente, quiero la momia Toma un millón de euros quiero Bueno, esa pregunta me la han hecho ya varios ¿Y si harías? La verdad, si os digo la verdad ahora mismo Estoy confuso No <risa> Dos millones Estoy confuso <risa> vale, vale, vale. Estoy confuso Vamos a ver, en esto del arte está, hay un precio de mercado es normal, pero eh, como es todos normal, sabéis claro. está en la oferta y la demanda yo por ejemplo cuando escucho por la televisión de que se ha subastado un cuadro en treinta millones de euros Yo es que me lo dan y yo no lo quiero ni regalado. Porque no, pero a lo mejor es porque no entiendo de eso, yo imagino. Claro, es el, el valor que le dé cada uno para para Pues hacer. en el arte hay un, hay un baremo que podemos aproximarnos un poquito, pero en el arte es si a ti te gusta una pieza y tú coleccionas piezas de esas características, pues la vas a comprar. Y generalmente la gente que compra arte antiguo es gente con un valor adquisitivo bastante O sea alto. que el, el mínimo por ejemplo de Nefer sería ¿Me lo vas a decir? ¿Me lo a sacar? No, no queremos decir que la vayas a vender por eso, pero digo el mínimo. ¿De precio de normal? ¿De cómo, de cómo estaría? Pues eh, vamos a decir más de medio millón de euros. Uh -huh. ese serían los mínimos mínimos. Luego ya eh, del corazoncito ya eh, se dispara. Es el problema que como la venda, yo a Málaga no puedo ver porque los trabajadores de la empresa me echan. <risa> claro. Hecho como la venda, no vuelva, porque le tenemos todo mucho cariño. Claro, y hoy aquí en nuestros estudios en Onda Cero, nunca, nunca en la historia de este programa, en la historia de Onda Cero, en la historia de la radio, ha habido una momia que la gente puede ver en las imágenes, una momia sobre la mesa, y hemos estado hablando con eh, su dueño, con eh, eh, Vicente Jiménez y Fergan. Eh, la verdad es que no sabemos cómo agradecerte eh, estos eh, 3.500 años de historia que nos contemplan. Pues no me lo tienes que agradecer, a lo mejor yo lo tengo que agradecer a vosotros. No, que va, que va. O no, pero, oh, pero, os digo el porqué, os digo el porqué. Eh, a mí me hace feliz, a mí, a mí me hace inmensamente feliz de que, de que Nefer pues, sea, pues, sea conocida contra la gente. ¿Por qué? Porque no hay muchas posibilidades para muchas personas que les gusta el mundo egipcio poder contemplar la cabeza de una momia egipcia, pero entera, con uh -huh. la nariz, los párpados, los dientes... Y, y bueno pues pienso de que pensábamos que era solo las películas verdad <risa> y que es real ¿eh? que esto no sí, es una sí, reproducción sí. que eso, a lo mejor la no. gente se piensa que es una reproducción no no nefer es real no no nefer es real está aquí está sobre la mesa está a medio metro de nosotros ahora pero es que da miedo casi eh, tocarla yo cuando me he sentado digo te, te no la de... miras no la miras a los ojos Tengo la... miedo de tocarla. No, no vaya a pasar algo no vaya a romper algo ¿no? puedes puedes acercar los sí, labios sí. pero no la ves <risa> sí. no, yo he estado con ella digo algunos secretitos yo he estado con ella en noches enteras ¿Ah? parecía como si hubiese un diálogo entre ella y yo no hablado pero casi mentalmente uh -huh. y bueno al final uno creo que no solamente yo todos nosotros cuando tenemos alguna pieza alguna prenda algún, algún recuerdo de, de, de nuestros padres abuelos hermanos pues siempre le tomamos cariño y a Nefer pues eh, yo le tomo mucho cariño y, y bueno es tu niña especial Pues sí, podemos seguir bien sí. Tenemos eh, que decir e informar a la gente que quiera conocer a Nefer, a nuestra paisana de esta noche, nuestro com nuestra compañera aquí en los estudios, eh, que va a estar, eh, ya está, ha salido un ratito, vuelve mañana para mañana en IFEMA, en la Feria de Madrid, uh -huh. eh, va a estar durante toda esta semana. Toda la semana. Y la gente la puede conocer. Nefer, de hecho, de hecho, la organización me ha pedido, porque seguramente al, le han dado mucha publicidad, salió en todos los medios, en todos los de comunicación, en la prensa, y ya hay gente que se ha puesto en con, con la directora de Feria Arte, porque mucha gente quiere verla. claro Entonces yo les he dicho, mira, se si hace falta cederla para hacer un día, un, un día de puertas abiertas, para que los madrileños la puedan ver, y yo encantado. A mí qué es que va a ser feliz de que la gente la vea Hombre, claro, ¿sí? claro no me está no, no, Es que es una es, oportunidad única claro. además Y oportunidad única La que nos has empruntado esta noche trayendo aquí contigo A Nefer, Vicente Jiménez Mil gracias por estar con nosotros Y si me permitís, tengo, claro. ¿no, tú más, permitís Pues Nefer De aquí volverá para Málaga e Invito a todas aquellas personas Que no hayan tenido oportunidad de verla Aquí en, aquí, aquí ¿En, en Madrid, Madrid? Enferiarte Eh, que bueno, que está en Málaga y que allí está para todo el que quiera verla vamos a poner en las diferentes redes digitales eh, páginas, eh, direcciones eh, uh -huh. eh, las localizaciones en donde pueden conocer directamente lo que ha sido un privilegio para nosotros, estar con Efer y, está también, aquí la mesa. y, y también quiero aprovechar la oportunidad a vosotros, estáis invitados a Málaga para que veáis el resto de la del de museo, colección. el museo tuyo Es, es, es que el museo no es exactamente un es mi cuestión privada ya, ya lo, lo que pasa es que yo le he dado la forma museística porque quiero que el espectador cuando venga venga y sienta la historia en su mano de hecho hay piezas que las puedes tocar para sentir la historia y, y sentir la historia el ambiente ver todas las culturas nuestras del Mediterráneo nos enriquece enormemente Vicente mil gracias gracias a vosotros un placer igualmente